mínimo sostenimiento del actor y del estrizo. Luciano, te agradecemos muchísimo por estos eh, minutos y bueno, por obviamente el respaldo de ATE de su Departamento de Cultura para el Radio Teatro de la Compañía que en unos minutos vamos a escuchar. No, gracias a usted, Lautaro, le dio un gustazo conocerlos y bueno, ojalá pudiéramos ayudar por más y vamos a escuchar ahí a esta banda hermosa de actores actrices Que yo los conozco casi todos Y son talentosísimos Un abrazo gracias muy con grande ganas, Con ganas de escucharlos abrazo. Un abrazo chicos, gracias Salud. Allí Luciano Linardi Del Departamento de Cultura de Ate Nacional eh, Auspiciante Acompañante también de El Radioteatro de la compañía Que ya, ya, ya En minutos nada más después de la tanda Va a estar al aire de la gráfica Un abrazo una mirada Una melodía Un silencio Radio Gráfica FM 89.3 Nos entendemos Noticias Política Daniel Arroyo afirmó que hay mucha gente sin ingresos y tiene que ser acompañada el ministro de Desarrollo Social se refirió así al ser consultado sobre la continuidad o no del ingreso familiar de emergencia o su reemplazo por el ingreso universal. Además recordó que antes de la pandemia había 8 millones de personas que recibían asistencia alimentaria y que en estos momentos son ya 11 millones. El funcionario explicó que a este número se llegó porque a causa de la pandemia se agregó a la demanda de alimentos gente que vivía de trabajos informales y que tuvo que dejarlos. La tierra del Fuego. La provincia solo permitirá el ingreso de personas que se hayan hecho un hisopado. La medida fue establecida a través de la resolución 1264-20 del Ministerio de Salud Provincial y abarca tanto a quienes llegan a la isla por vía terrestre como a los que arriben en vuelos especiales desde Buenos Aires. De esta manera y a partir del próximo lunes solo podrán ingresar a la provincia las personas que se hayan realizado un hisopado para detectar coronavirus con 72 horas de anticipación. Sociedad. Ya son más de 27 millones los casos de coronavirus en el mundo, así lo indica el registro de carga permanente de datos de la Universidad de John Hopkins de Estados Unidos y además detalla que del total mil 889.352 fueron fatales. Por otra parte, India se convirtió en el segundo país con más contagios detrás de Estados Unidos y desplazando a Brasil. Más información en trelan.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica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 una izquierda estalinista para cuidarte de la epidemia de una derecha fascista usa barbijo ¿Dónde están las notas donde puedo ver las autopsias de los muertos? No las podemos ver porque las prenden fuego hanto para protegerte de la infodemia ¿Cómo hacer usted para que la gente no me escuche? Me va a desaparecer, va a desaparecer? Apaga la tele y encende la radio. Quédate en casa. Radio El Un barbijo que te cuida. Pero van las orejas.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 07 del mediodía, se pueden comunicar con la gráfica. Así es, al 15 50 12 35 89, también pueden escribirnos, comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, nos encuentran en Twitter, Instagram y Facebook, si nos buscan como arroba radiográfica 893. Así es, en www.radiografica.org.ar se pueden meter y escucharnos a través de la web, pero también... Leer toda la información en te está a fuentes seguras, las decisiones de Alberto, nota de Gabriel Fernández con algunas novedades y reflexiones sobre tema comunicación, tema en Acom, la perte, vamos a decir las afinidades políticas de Ambrosini, presidente de LENACOM También el panorama sindical de Leonardo Martín y Lucas Molinar Y vivir con lo nuestro, con el repaso de la semana Y algunas consideraciones interesantes TDA, un televisión digital abierta Un gigante con pies de barro También muy leída eh, la nota de Patricio Delgado Aquí en la gráfica eh, Así que de todo, de todo para leer, para comentar Tenemos también, adiós en tiempos de pandemia, la nota raíz de la columna de salud de Meli Chaul, que estuvo Así aquí. Así es al aire de la gráfica hace un tiempito nomás con la bueno, la El difícil situación de, de despido, ¿no? Para aquellos familiares que estén en, bueno, haciendo que son enfermos terminales y que puedan ser acompañados y asistidos por sus familiares. Así es, así que eh, mucho para leer aquí en radiografica.org.ar, como siempre les decimos, meterse ahí, escuchar la radio, eh, sumarse también a la comunidad radiográfica vamos a tener también sorteos esta semana gracias a los compañeros de las distintas cooperativas de las eh, distintas este distintas amigos y amigas que nos Ay, acompañan yitas claro, cosas que hemos sorteado las cosas, sí, hasta la cosa se la ponía en esto en la pira el, el otro día me dijeron que la gente de Tancel me iban a ir al mediodía a la tarde Ay. así que nos han cachado no estábamos. No estábamos. Así no, que un perdimos. saludo para la gente de Tan Selmo Cerveza, para Lautaro Montoto, para toda la gente de Tan Selmo, amiga también de la radiográfica. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. así ahora, ahora sí con bombos y platillos, bombos y platillos de Murga en este caso, fanfarrías, con uh -huh. bueno, toda la pelota, un trabajo que empezó en 2018, que Mario Sadras vio un grupo de gente que hacía teatro y dijo, che, y si hacemos un radioteatro, porque esto no, no es eh, simplemente algo que surgió en pandemia como tantas otras cosas que tienen un enorme valor también, claro, por supuesto. Viene de antes. Pero no es que dijimos, "Che, eh, hay pandemia, te, en cuarentena, vamos a hacer un radio teatro." No, esto mm. con o sin cuarentena iba a salir igual. Obviamente tuvo que reconvertirse la grabación Eh, del del estudio de Radiográfica Televisión que tenemos aquí este a pasitos del estudio Patrick Rice uh -huh. donde se grabaron algunos eh, episodios donde se empezó a grabar y luego bueno, el zoom y las tecnologías tan utilizadas en cuarentena fueron este la herramienta que que tuvo que, que lograr Julián Pelliza con tanto uh -huh. tanto trabajo dar este ...producto que lanzamos hoy... ...estamos como con la cuenta regresiva... Cuenta ...año nuevo, reciba. viste... ...y bueno, sin más preámbulo... ...sin más preámbulo... ...vamos a presentarle a todo el país... Uh -huh. ...a través del Foro Argentino de Radios Comunitarias... ...a la cooperativa que integra nuestra... ...obviamente nuestra radio gráfica FM 89.3... ...al Descubridor... ...compañía cooperativa de teatro... ...para todos ustedes... ...para toda nuestra audiencia... ...para todo el país...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 Ernesto Enríquez tiene 65 años y toda una vida dedicada al teatro. Claro, de manera vocacional, porque los vientos no le han sido favorables. Y ha tenido que ganarse la vida recorriendo el país como fletero. Ahora está en la mutual de fleteros con Aníbal, el tesorero. Acabo de terminar mi versión de la muerte de un viajante, Aníbal. Aquí la tenés. Recién salida del horno. Va a ser un éxito... Justo de eso te quería hablar, Ernesto. Ay, ah, siempre soñé con el papel de Willy Loman. Eh, para el próximo sábado armo el elenco y empiezo los ensayos. Es que tengo la sala reservada, Ernesto, un 15. ¿Cómo un 15? Pero vas a meter una fiesta en el salón de actos. Sí, y después se viene un casamiento, un bautismo, un par de comuniones, más 15, tenemos las cenas de fin de año. ¿Pero cuándo crees que estrene? Aníbal en enero, cuando la gente está de vacaciones. Mira, Ernesto, eh, vamos a tener que cortar con el teatro. Tenemos que alquilar el salón, necesitamos ¿Qué? guita. ¿Me, me, me, ¿Me estás dejando sin la Se nos mazala. está cayendo la mutual, Ernesto. Lo siento en el alma. ¿Cómo me van a soltar la mano justo ahora? Un, un año me llegó a escribir esta versión. Era el sueño de mi vida. Te todo lo que pudimos, hermano. Pero la no, cosa no, no, no, no, no vos, da para más. Ustedes no valoran nada. Yo estudié con el mismísimo Lee Strasberg... Yo fui compañero de Leto Cruz. Sí, ya lo sé, Ernesto. Sa ¿Sabés una cosa? A ustedes lo único que les importa es la guía. No, si por mí fuera... Ernesto. ¡Ernesto! ¡Ernesto! Ernesto se vuelve caminando a su casa. Al llegar, va directo a su biblioteca y busca un viejo libro de poemas proféticos que era de su madre Ernestina. ...abre una página al azar... ...cuando la ciudad aúlla... ...sopla el viento de las pampas... ...ahí está mi destino... ...clarísimo... ...tengo que volver al interior... ...mientras tanto Mabel... ...que acaba de cumplir 51 años y de separarse... ...está en la cocina de su casa... ...anotando en un cuadernito las ventas que hizo este mes de la línea de cosméticos para la cual trabaja. Hola. Oh, Ricardo, sos vos. Estoy trabajando. ¿Qué necesitas? Sí. Fui al cumpleaños de Cholo anoche. ¿Por qué? Sí, la imité a Valeria. ¿Y qué? El Cholo me lo pidió. ¿Qué, qué, qué? ¿Le iba a decir que no en su propia fiesta? Pero vos, ¿quién te contó? Oh, si hago el ridículo, es cosa mía. A todo el mundo le encanta mi show de Valeria Lynch. Sí, sí, sí. Hasta me insisten para que estudie teatro. Bueno, basta, basta, Ricardo. No necesito tus opiniones. ¿Qué? qué estoy abandonando a los chicos? Pero no seas cara dura. Los chicos ya son grandes. Es mi vida, Ricardo. ¿Qué? qué querer ricardo ¡Ah! ay no cómo andas querida